en Roque FM.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 en r o c u e FM. fêmea en r o c k f m Sí. que fea FM Lo dice mejor. que f e m e En nuestra sangre. En nuestro ADN. Y para evitar dudas, También en nuestro nombre. Somos r o c k f m 《「5分」》 Rock FM Inconfundible ねえ。 Gefäme. en Roque FM. Seguro de que es r o c k FM. en r o c k FM. que FM en r o c k FM. Where you going? When you're not ready. Mama, I'm sure all b e hand and t around Mama, I'm sure all the hand in o u n d I'm sure I'll do it. And mama, I'm sure all the Henna now just en r o c k FM. フィ、si、pudiera borrar todo lo que vi。 Okay. Noche en r o c k FM. De la mancha de cuyo nombre.、Eh, vamos, Talavera, ahí por Toledo. Hace ya mucho, mucho tiempo vivía un conocido caballero.、Eh, por llamarle algo. Un pelín flaco, algo desarrapado, más locutor que corredor. Loco lo llamaban Que Donde otros solo veían intérpretes, él veía gigantes de la guitarra, colosos de la batería, titanes de la música. Contra ellos se enfrentaba a través de las ondas a r c i a n a s sin temor ni pudor. Y ahora cada mañana nos despierta, aunque no nos quite las ganas de dormir, en r o c k f m el pirata y su banda. Son las 6 de la mañana, es lunes, y no te preocupes porque toda la banda va a ir contigo hasta las 10. Y lo primero que vamos a ver, Sayago, es el tiempo. Hoy se esperan lluvias en gran parte de España y las temperaturas van a bajar un poco en todo el territorio. Tras pocas semanas en el cargo, la primera ministra Listras podría ser destituida perdón, en pocos días. Hoy mismo va a haber una nueva reunión en el Parlamento y varias voces de su partido. Piden su dimisión después de su polémico plan de recorte fiscal. En Brasil, hace escasas horas, ha concluido el primer y tenso cara a cara entre los dos candidatos a la presidencia, Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Ambos se han acusado mutuamente de tener relaciones de amistad con criminales. Y termino contándote que hoy se celebra la entrega del Balón de Oro con dos claros favoritos. Por un lado, b e n z e m a jugador del Real Madrid, y por otro, la azulgrana Alexia Putellas es la candidata a revalidar título. d i v e r s i 回 n 回毎回毎回毎回毎回毎回 rock Con El Pirata 回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎 I begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live. De la que puede estar orgullosa todos y cada uno de los miembros y miembros de esta banda es de que jamás ninguno ha perdido el control bebiendo. el lunes q u é día soy 19 20 20、oh, 20 20, 20 como va a ser ¿no? bien、eh, si, es, el, no, no, no, si el 1 el、sí, 14 de febrero 17 de, de marzo lunes 17 de octubre qué tal raquel muy bien y si me lo permites el lo sábado、parito. cuando salía de la radio、sí. que estuve aquí por la tarde、sí. me encontré a lola y alberto que son panaderos por aquí cerquita y me dijeron que nos iban a traer el desayuno si les mandábamos un saludo lola y alberto p a no a d e r s la o l y alberto saludados、eh, ¿es, es suficiente con esto lo l a y alberto、oh, saludados Saludos,、si、buenos días,、escuchando. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? y tal? Estáis tardando en traer el desayuno. Muchas ¿Y Muchas gracias. tú qué tal, Sayago? Esperando el desayuno. ¡Hala! 7339966 es el WhatsApp d e programa, la forma de contacto que tenemos contigo, que estás a otro lado y que nunca nos deja solos. Emilio de Cabra en Córdoba dice: Buenos días, Pirata y Banda. El pasado domingo en casa tuvimos unos jóvenes y me sentí como la serpiente del Edén dándoles a probar el buen rock y verles las caras fue un placer. Yo no sé de qué estás hablando, Emilio. Eh, dice: Os dejo una muestra de lo que l e di a probar. Ah, y manda la foto de un vinilo, de un disco. Vale, que c a b r a n jovenzuelos todavía no saben disfrutar del rock and roll en ese formato en el vinilo. Pues、eh, bien hecho, Emilio, ahí formando a la gente y nosotros seguimos intentando formarlos. No ha llegado ningún desayuno. Diversión y mucho, mucho, mucho rock. De 6 a 10 en Rock FM Esto es lo que e s t a m o s buscando. Con El Pirata y su banda. FM, Sevilla 93.0 なおいわきわ ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Y tú ya lo sabes, pero para el que no lo sepa, cada día los viernes hasta ahora subimos a la antena nuestros chistes favoritos de entre todos los que nos enviáis a ese WhatsApp al 647-339966. Una notita de audio con ese chiste y nosotros aquí ponemos tres. Elegimos el que más nos gusta y pedazo de gorra vaquera. De gorra bordada. De g o n el l o g o t i p o b o r d a d o q u a b o r d a e s t á s m i r a n d o tú? a c a b a De p a s a r u n o p o r a h í p o r el e s t u d i o m i r á n d o m e que t e n í a d a De g o a b o r d a d e p i j o q u e n o v e a s b u e n o p u a b o a d e g o r a b o r d a d e o r r a bordada. De g o r r o r d a d a De g o r r o r d a e g r a o r d a d De g a bordada. d o r r a b d a d o r r a bordada. De gorra bordada. De gorra bordada. De gorra bordada. De gorra d i c e gorra d a d e gorra b o r a d a De o n i a me ha dormido el culo y todo y dice la otra s í ya lo he oído roncar un par de veces、sí, sí, sí, sí, se, sí, se, se le ha escapado, escapado. un ronquido s í un ronquido o dos o dos sí,、bueno. vamos a ver los ronquidos de no estés es de valencia y lo manda carlos dice paco que me han dicho que el domingo juaste g es un partido de fútbol d i c e s í s í metí cinco goles Dice, Hostia, qué bien. Dice, ¿y cómo quedasteis? Dice, 3-2, perdimos. Claro,、fíjate. se equivocó de portería varias veces. Y, y, y tengo el pisichi. Bueno, el último llega desde un sitio cerca n o a Valencia, desde Alicante, lo manda Miguel. ¿Dice cuántos años tienes? Dice, 30. Dice, pero si hace dos años me dijiste lo mismo. Dice, para que veas que no soy de esas personas, todos dicen una cosa y mañana otra. ¿Ah? Ese es un tío bien. Este es un tío fiel. Y aquí a los tíos fieles. Sí, ¿no? Sí, yo creo que estamos de acuerdo, Raquel y yo. Así que para Alicante, Miguel, te vas a llevar una Miguel, pedazo de gorra Miguel, que además. Miguel tiene un expositor que, ya, una nave ¿Ah, sí? entera te, llena de gorras. t e suena, tigrea. Pues、sí. a si lo llegas o a b e r se l o mandamos a otro. No, hombre, no, no Miguel, 50 chistes muy buenos, además. además. Venga, Miguel, pues gorra que te lleva, ya sabes, 647-3399-66T. ¿Quieres parecerte a Miguel con su gorra que está flipando allí? Tiene un puesto de gorras en Alicante. Gorra v a Con el logotipo bordado de r o c k FM. Nos mandas tu c h i s t a con e nota de audio y los viernes aquí ponemos los tres que más nos gustan. Como estamos hablando de este lunes, los lunes ya sabéis que cuesta mucho más, pero ¿y sabéis por qué aquí tenemos diversión y mucho, mucho rock? Pues porque bastante salvaje es el mundo para que nosotros no demos un poquito de nuestra medicina. Cuento de que por segunda vez este lunes Raquel Piqueras nos cuente cómo está el mundo. Pues h a l l e g a d o Casi 150.000 personas se han manifestado en las calles de París para quejarse por el alto coste de la vida en un nuevo ataque al gobierno de Macron. En Pekín ha comenzado el Congreso del Partido Comunista de China para perpetuar a su secretario general y presidente del país, Xi Jinping. Y un último apunte: los reyes de España ya están en Alemania para comenzar su viaje de Estado que les llevará a Berlín y Frankfurt. Muchas gracias muchacha, en media hora nos cuentas más. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. These indecisions b u g g i n g me. They molested, they molested. If you don't want me, set me free. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow por qué que está tramando algo Raquel y me da que me va a poner en aprietos a esta hora de la mañana Raquel cuidadito que no son ni las siete ¿eh? por favor Pero siendo lunes a e s t a h o r a que Raquel me tenga liado otra vez con el loco del claxón. Ya sabes, adiv Sayago adivina、uh -huh. la, marca y el, el modelo. la marca y el modelo, solo escuchando el pito. Y por ahí está Mari Carmen de Málaga, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Hola Mari Carmen, ¿estás <risa> preparada, Hola, está? verdad? Sí, preparada estoy. Genial, pues te paso directamente con el loco del claxón. Mari Carmen, buenos días. Buenos días. Yo esperaba que hoy me libraba porque tengo un poco, como habrás podido comprobar por la voz, un poco de trancazo con laringitis. Y como, para que la、vale. gente no sepa, la infección mucosa, ¿sabes?、Eh, fastidia un poco el oído. ¿Qué Entonces, de rollos estás contando, eh? Vale, sí, bueno,、eh, gracias. No sirve <risa> nada. Muy bien. Maricarmen, venga. Oye, ¿de qué año es tu coche? Vamos al lío. Pues mira, a、eh, c a b o de cumplir un añito. No fastidies, del、Anda. 21. 2021. Mira qué bien coche. Pero, ah, bueno, e puede ser un híbrido. Ya, ya mira, hay, hay pistitas. Venga,、mm. pues esperamos que sea fácil. Mari Carmen, dale、Venga. tres toques finos al coche. Venga, al que a s u n O, y y calé, ¿te d a cuenta esa rever que le ha metido? Que sí, suena ahí a g a l a x i o algo.、Eh, no, pero no despista. No. Va y vas a palmar porque hoy vas a pagar tú, porque no está el pirata. Pero si estoy a final de mes, a y a g o Mari Carmen,、eh, aquí a final、sí. de mes se pagan también las cosas. Vamos a darle un toque más, pero yo creo que ya lo tengo.、Eh, espérate, mira, fíjate. Antes, no,、sí. no le des. Hoy vamos a ir con chulería, Mari Carmen. ¿Directamente ya? De momento la marca. No, no, no me, no me voy a lanzar al modelo. a que tú estás celebrando que Rafa Nava. Ha sido padre, ¿a q u e sí? Por supuesto, ¿Eh? por supuesto, eso ya es que sabemos que es un Kia. Es, es un k a me cae, c r Mari Carmen、Nadal. es un Kia. Rafa Nadal, yo. Sí, es un, ¿Es sí, un sí. Kia. Es un Kia, vale, bien, es un Kia.、Sí. Vamos bien, vamos、50%. bien. No pongamos para de fanfarria todavía, que nos falta. Dale, tres,、eh... Dale un toque de dos segundos. Es que qué eco tiene, ¿eh? ¿Tiene? Sí. ¿Te despista? No, no me despista, no, no. no. Es un Kianiro. Yo me voy a lanzar. Mari Carmen, 2021.、Dime. Rafa Nadal, enhorabuena por ser padre.、Eh, Mari Carmen, enhorabuena a Raquel por pagar el desayuno hoy. ¿Es un Kianiro? Sí. ¡Es un Kianiro, fanfarri! Eso sí, ahora sí. Estoy bailando, ¿eh? Para que te lo i m a g i n e s Mari、Qué、Carmen.、Grande. Estoy bailando con la mano、sí. para arriba, tipo J aragonesa. Bueno, ¿qué、Así、quieres? s d o s t a d a s Nada, un c r a s h e a la plancha, Mari Carmen. Si te quieres pasar por la radio, que、invito. nos traigas d e s a y u n o Tenemos un nuevo rockmaster. Ha habido cambio porque hemos tenido uno unos cuantos días, 700 pavos creo que se llevó el anterior. Y ahora Raúl López Gameiro desde Sevilla va a jugar por 200 pavos en su segundo día en este gran concurso, en el que va a tener un gran aspirante José Manuel Tortosa de Barcelona que intentará hacer lo propio y quitarle ese título y llevarse los 100 pavos. De 6 a 10. 0、oh.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 FM, Sevilla 93.0 Saludar al nuevo Rockmaster que tenemos aquí en el Periat de su banda, Raúl López Gameiro, desde Sevilla. Buenos días, Rockmaster. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Contento? Estrenando, estrenando título. Contento y nervioso. ¿Nervioso? Bueno, pues e s t a t tranquilo porque nervioso、uh -huh. también estará José Manuel Tortosa, que va a participar desde Barcelona, Ciudad Condal. Buenos días, José Manuel. Muy buenos días, soy a g b a n d a ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bien. De... Bien, ¿no? Ahí, pues, pues eso, al t a n t r a n porque tú de momento no tienes la presión de nada, así que. Bueno, Raquel os va a recordar cómo se juega a esto y enseguida empezamos. Y es muy fácil, empieza contestando Raúl por ser rockmaster y si falla le dará el turno a José durante 90 segundos de preguntas sobre rock que se haya goto irás lanzando. Así que el tiempo lo ponemos pues ya. Pues Raúl, ¿es mil like ten spirit? ¿Es un tema de Nirvana o de Aerosmith? Por supuesto. ¿Qué banda tiene más discos, Status Quo o Metallica? Status Quo. Sí, es correcto también. ¿Qué aparece en la portada del Spaghetti Incident de Guns N' Roses? ¿Slash con dos guitarras o unos espaguetis? s e s p a g u e t i Claro que sí, con Tomás de q u é r i c o s ¿En qué año murió Eric Card e k i s ¿En 1995 o en 1991? 92. La segunda sí es correcto, vale, vamos a aceptarla. A continuación vas a escuchar un fragmento de una canción de p e a r l Jam. ¿Cuál es? ¿Even Flow o Alif? ¿Cuál es? ¿Even Flow o Alif? ¿Cuál es? Al, al, al es correcto también que tienen en común Herman Redbell y Mickey D. Ambos han estado como baterías en Scorpions o los dos estudiaron en España.、Eh, Vamos, Raúl. No, no, no es correcto. n l u r i o y Oasis tuvieron una gran enemistad en los años 90. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Sí, es correcto. Urgent es una canción de Survivor o de Foreigner. también es correcto que mes del año da nombre a un disco de eric clapton enero o agosto, agosto. es correcto Uy, también qué penas hijos si、José、hubiera tenido más tiempo Seguro que, que vamos, que、sí. había acertado muchas más, pero Raúl, eso sí, Raúl, el lunes intenta correr un poquito rápido, más、sí. respondiendo. Raúl ha tenido cinco aciertos, así que se lleva esos 200 euretes、mm. y nada, pues que José vuelva a. Y vamos a aceptar la, la respuesta esta, de qué año murió e g r i c t a r porque él ha dicho en el 92, pero si、sí, luego ha dicho la segunda opción, evidentemente、sí. que era el 91, y es como los nervios también somos un poco ahí consecuentes con este tema. De todos modos, como bien dice Raquel, José Manuel. Te vamos a llamar otra vez para concursar porque merece la pena y desde luego escríbenos porque así será. Bienvenido al Rockmaster. El 27 de octubre, ya hemos pasado la mitad de este segundo mes de, de, de la vuelta de las vacaciones. ¿Y qué hacemos aquí para llevarlo lo mejor posible? Pues ya sabes, diversión y mucho. ¡Mucho rock!